Y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa 402 de La Otra Oreja. Un programa lleno de subversiones sonoras eh, musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otrooreja.gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y aquí estamos, manteniendo la distancia física y no la social...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 También en Chiapas, México, en San Cristóbal Hay un bar Excelente Que están escuchando el programa ¿eh? Abuelo Hola Río, no, no me interrumpas si Estoy dando la lista De algunas radios Ahora bueno, no Ahora no, bueno sí, ahora sí Te estoy diciendo que estoy pasando La lista Ay. Bueno eh, Contagio Radio desde Bogotá Saludamos a los colombianos Eh, ...que están en lucha... ...Radio Placeres... ...desde Valparaíso, Chile... ...Radio La Pujante... ...desde La Valle al Norte Mendoza... ...Radio Activa... ...la Radio del Colectivo Cultural... ...en Ingeniero Mashuit... ...en la Patagonia Rebelde... ...en Fisque Menuco... ...mal llamado General Roca... ...Antena Libre... ...en la Ciudad de Buenos Aires... ...La Tribu... ...Radio Asamblea... ...La Colectiva... ...La Retaguardia... También en la provincia de Buenos Aires, Radio 2 de Azul, Radio Libre de Santa Teresita, La Revuelta de Mar del Plata y, por supuesto, también en Mar del Plata, donde la operación técnica y antivirósica de Lucas Durso permite salir desde FM de la Azotea, Radio de la Azotea. En la locución, eh, bueno, dos chiquitos que hay, están haciendo sus prácticas, Liliana Daunes, Y en una de esas que que pesoa. Ya soy Lara. Bueno, Lara también se mete, sí. Vos sos el gardenman. Otra vez. Pero no, me sale. Y pero tenés que practicarlo. Edunashman. Ahora sí, así estamos y así comenzamos este programa dedicado a Reinaldo una vez más, Reinaldo un compañerazo, un fotógrafo espectacular Un militante de aquellos que le está pasando mal eh, Está internado con el maldito COVID Y mmm, bueno están todas las mejores energías para el querido Reinaldo eh, Así empezamos Ah, no, hay un saludo antes, ¿no? Eh, en Chingolés Un saludo desde México que nos manda a Manco Edu, querido, a una felicitación chilanga, desde la ciudad más chilanga del mundo. Eh, qué chingón, son un chingo de programas de la otra oreja a la chingada con el sistema, que chinguen a su madre y padre los políticos. Vamos a chingar al capitalismo, le pondremos una chinga a la burguesía. Chingón, mi querido Edu. Gracias, Manco. Yo decía, ¿no? Estaba en chingolés, ¿no? Eh, muchas gracias. Bueno, y así... este Bueno, y también tenemos que dedicarlo a un tipo que se fue. Eh, me contaba que se salvó de un operativo militar en la fábrica del pescado, donde trabajaba, porque buscaban al polaco. Un tipo morocho, ¿no? Que le llamaban el, el, el polaco a mí que soy bastante era más rubión que ahora me llamaba el africano bueno nos queda nos queda su lucha perdimos a un grande un militante un obrero hacedor de pocas discusiones por eso lo saludamos al querido polaco hasta la victoria siempre estás escuchando? desde La Otra Oreja La Otra Oreja Argenta Y empezó junio y hace muchos años hubo una movilización eh, que fue clave para voltear a una dictadura a la dictadura de Honganía Eh, todo esto nació en las fábricas eh, multitudinarias que había en la ciudad de Córdoba. Y había un tipo, uno de los referentes, dirigente del gremio de luz y fuerza, que el tipo, a diferencia de muchos dirigentes sindicales, a muchos burócratas sindicales, el tipo laburaba y tenía un horario en la fábrica y otro, otro horario para el sindicato un tipo que, que vestía con el mameluco de, del trabajo ¿no? y vamos a escuchar ahora una canción dedicada a Agustín Tosco por los olimareños de Uruguay porque estaba prohibida esta canción en Argentina el hombre el mameluco Agustín Tosco Por el cobazo Al mameluco al que inventó la alegría al de las manos de fierro al de la cara blandita le descubrí su secreto busca rebelde y recién nacida, en la almohada de su hijo, en el tierno mediodía, en la página olvidada, mi tierra vale mi vida. Son muchas camisas blancas que avanzan por la avenida, llevando un mundo de piedras como cerro que camina. Y el cerro quiere crecer, se le suman las camisas y se le suman las ansias de la americana Algo azul trepa a la cima Son todos los mamelucos Que corren como la brisa Y salen de todas partes Y se acaba la mentira Y van como mueren cantando Cada cual cazan su vida, Y que se mueran los lobos los que siempre se decían, el peso lo arregla todo. Que se mueran, que se mueran, los que mataban sin culpa. Al chico de la camisa y exprimían al obrero, dejándolo seco en vida. Que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran. Que se mueran, que se mueran por Dios, que se mueran. otra oreja latinoamericana y vamos a un ratito de Colombia esta Colombia rebelde eh, y nos cuenta Pablo Cala este compañerazo, este hermano eh, desde Bogotá un, desde la fundación hasta encontrarlos Eh, pero lo vamos a mezclar con la música, el informe de Pablo y el viaje de la cumbia. Ya hemos pasado un mes de esta movilización, protesta social, lo que también se ha llamado un estallido social, que va incluso más allá de un llamado de un, unos sindicatos o gremios a un paro, eh, trascendió a muchos sectores de la sociedad que, no hacen parte de, de estos eh, organismos y lo que vemos es que hay un profundo despertar en términos de indignación social, que hay también un profundo eh, reconocimiento por parte de muchos países, pueblos de la legítima y legal acción que está haciendo el pueblo colombiano Pero eh, también ha sido muy evidente durante este tiempo que ni el gobierno ni los sectores de poder en Colombia eh, están dispuestos a ceder, a dialogar, a escuchar siquiera, y su respuesta es la represión. Es lamentable porque sin ese mínimo de, de posibilidad de escucha, de diálogo pues va a continuar esta situación eh, es urgente y necesario eh, que se den espacios de diálogo en Cali en el día de, de hoy eh, el primero de junio ya se hace público que el alcalde de la ciudad de Cali eh, la autoridad como eh, local ha dispuesto un espacio ya por decreto para sentarse a dialogar con la mesa eh, de la movilización, escuchar Entonces ya se está dando un paso muy importante Lo que no está haciendo el gobierno nacional Lo está haciendo este gobierno local Ya como, como un avance Traigo aquí dentro en fe Toda la emoción el mundo es una movilización, un estallido social en medio de la alegría la, el baile, la fiesta el color, pero también dentro de esa alegría la exigencia clara de los derechos, de las garantías integrales, no solamente un derecho se está aquí exigiendo, sino la integralidad del de derecho como pueblo a tener un buen vivir, una vida digna Eh, sabemos que eso no se va a lograr solamente a través de las movilizaciones, pero puede ser eh, la expresión clara para transformar otras situaciones más adelante en procesos que se avecinan en términos de cambios de gobierno y otras cosas. Eh, les pedimos que mantengan la solidaridad, la solidaridad del pueblo argentino, del de cono sur, de todo el continente es vital, necesaria para mantener esta movilización. No con coraje lucha mi acordeo no es otro que cambiar esta situación de exclusión, de pobreza, de falta de garantías a, a la vida. El llamado sigue siendo que cese la muerte y la represión y se abran espacios de diálogo para tener unas condiciones de vida digna y un buen vivir. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Por la Otra Oreja. La otra oreja de mujer. Y hace un par de semanas en el programa 400 hemos pedido a, a los oyentes que sugieran temas. Y bueno, y estamos pasando. El viaje de la cumbia lo había sugerido Eric de Co de Colombia y sin vivir sin miedo sin miedo vivir mon lafér y el palomar lo pidió Jimena y escuchamos sin miedo vivir tiemble el estado los cielos las calles que teman los jueces y los judiciales hoy a las mujeres nos quitan la calma nos sembraron miedo nos crecieron nada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 justicia Gritamos por cada desaparecida Que retumbe fuerte en los queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Si un diálogo el fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si toca a una... Respondemos todas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 Estás escuchando según la otra oreja. Y hace algunos años celebrábamos con los hijos de Guatemala... Eh, ...bueno, eh, un encuentro, el aniversario, eran los 15 años... ...de la agrupación Hijos de Guatemala y había un escrache... Y, eh, y se cerró con una guitarreada ¿no? en el local que tenían y, y nunca vi cantar esta canción con tanta emoción y después la volví a ver a los pocos días bajando desde México hasta acá, hasta la Argentina eh, en Nicaragua Y ahí estuve con los Mejía Godoy, por ejemplo, los los este los grosos eh, músicos de Nicaragua y me dijeron y estuve también con Perro San Popo, uno de los hijos de los Mejía Godoy y me dijeron que tenía que ver a Alejandro, Alejandro Mejía, que está en un grupo de de rock punk. Mmm, un tipo muy muy particular, muy lejos de su tío y de su padre. El grupo se llama Carga Cerrada. Está grabado en vivo esto, ¿eh? Disculpen las las deficiencias técnicas. Carga Cerrada. La tumba del guerrillero. De los Mejia Godoy. Pero por Alejandro. Es bello saber que vamos a volar y la tumba del guerrillero donde no se nos va Es bello saber que vamos a la tumba del guerrillero donde no se nos va Es bello saber que vamos a volar y a los habrá que me es el chinchorro de mi de Juan de las manos y mi tecitos de la viva de la la viva donde el campesino busque, busque el par. como dijo el poeta trapecé de sol en tinares en, en, en el sitio donde tengo y por eso es todito nuestro territorio en cada palmo de mi Nicaragua ahí Tous ces mots, le papa que il quiero conté dans ¿Dónde, notes pas. Males après tout tant donné la tumba del guerrillero dónde, dónde, dónde está El pueblo está preguntando, algún día lo sabrás La tumba del guerrillero dónde, dónde, dónde El está No lo mal me esté preguntando, nadie le responderá La tumba del guerrillero dónde, dónde, dónde está El pueblo está preguntando, algún día lo sabrás Quiero otra de nuevo en la caradina en el nocio de Pedro el minero que hizo la unión ellos pelos y se alza con la cavali tan al despertar la aurora de la redención como mi fue el poeta atrapense, te no Quiero decir no decir dónde te encontrar. Y puro respondido dentro de rico. de mi Nicaragua ahí hemos estado ¿Dónde, dónde, dónde está? Su padre está preguntando, nadie le responderá La culpa del guerrillero, ¿dónde, dónde, dónde está? El peor le está algún día lo sabrá Estás escuchando Desde la Otra Oreja La Otra Oreja Intergaláctica Por la tumba del guerrillero lo había pedido, entre otros oyentes, Fabiana, Fabiana de, de, de acá, del mar de la provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, y tenemos varios mensajes, entre ellos de Gabriel Cabrejas, que dice, excelente el montaje sonoro, el testimonio desde Colombia. ...junto a esa cumbia, la de verdad, no la trucha de acá, dice... ...impresionante el temazo con la voz de la Laferte, te hierve la sangre, be bellísimo, dice Gabriel Cabrejas... ...Fabio, dice, escuchando la otra oreja, entre el aroma a naranjas y mandarinas... ...manjar de niños en el ocaso de la cena, abrazo rebelde y fraternal, Fabio de Villa Villadelina... Eh, bueno, y estamos recibiendo muchos mensajes de Abuelo Lili. ¿Qué pasa? que Ahora no. Ahora no Ahora voy a hacer una cosa ¿Qué cosa vas a hacer? Los adultos tardan a su arte Claro, los y adultos De paciencia Bueno, si sí, entonces con mucha paciencia te presento el tema que, que presentó Mirna Ahí Sí, bien, bueno Eh, Mirna, desde París, una una hermana en París, eh, nos presenta Motivé, el canto de los partisanos Es una canción que generalmente se utiliza en las marchas en París. En Francia es ¿eh? Motivé, Le Jean de Partizan. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne Oh, ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Motivés, motivés, motivés C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères La haine a nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère Il y des pays où les gens au creux d'élit font des rêves Dans la nuit la liberté vous écoute hey Motivés, motivés Il faut rester motivés Motivés, motivés Il faut se motiver Motivés, motivés mmh, Soyons motivés motiver, Motivés, motiver, motivés yeah. motiver, Motivés, motivés yeah. Ici chacun sait ce qu'il veut Ce qu'il fait et quand il passe La escuchando por la otra oreja La otra oreja latinoamericana Y nos llega una invitación a las calles ya por ni una menos Aparición con vida de Tehuel. El gobierno, la justicia y la policía son responsables. Presupuesto ya para combatir la violencia machista. Eh, marchamos el 3 de junio a las 16.30 en la Plaza Moreno Multisectorial. Mujeres trans, travestis, lesbianas y bisexuales. En La Plata, berisso y Ensenada. Eh, bueno, está Genia escuchando el programa, también vamos a leer solamente los mensajes. Sí, porque hay mucha gente que pone un un saludito, un meme que está escuchando y ¿Qué audios? ¿Qué dijiste? ¿Qué audios? No sé. No sé. Me te digo que levantamos audios. ¿Me manda más audios? Bueno, Eh, bueno, eh, eh, Río, vamos a pasar al más tuerzo ¿te parece? Sí, eso es. Bien, bueno, el Mastuerzo, eh, un compañero mexicano, un músico de aquellos que hace muchos años viene, viene en distintas formaciones haciendo su música. Un tipo que lo vi en Distrito Federal, lo vi en en Chiapas también, en la escuelita zapatista estuvo también bueno, vamos a escuchar unos temas de él con la presentación el mastuerzo, Francisco Barrios El Tecolote Fisgón es una canción basada en los decires en parte de de la vida eh, eh, del maestro Arnoldo Ramírez Amaya mejor conocido como El Tecolote Fisgón eh, grabada en la ciudad de México me duele verte llorar por mantes algunos de demasiada y poco con futuro Es eh. dolor que no quiera lo puro por tanto Porque lo quiero sufrir y porque sé que voy a morir no quiero vivir sufriendo Mira, mira Creo que el arte puede ser para chingar Siempre se debe y así lo deseo Porque el que hay hierro matan En verdad los digo No merecen morir a besos Y el que ven sus matan y Que el orgasmo ah, estirén la pata yo soy el cono te pistol un pajar suave meliante el comandante te yo no, no he firmado la paz sigo siendo hombre de la malicia cabal cabal la mala no he visto cabal cabal la mala no he visto cabal cabal la mala no no he visto cabal, cavar la mala No he visto Siempre mira, al que mira en la mira como a otro criminal, que lo mira en la mira. Que los están gordos y también son diputados chapas. Que me chupen las verijas. Que se vayan a la mierda. Los no nací para denso, eso es para artistas malos, que hagan pila. Los interesados, pues ponte con los te pisos. Bacano so me viene, me conante te. De... Yo no olvido malo rapaz, sigo siendo realmente tan malice. Cabal cabal la mara, no he visto cabal cabal la mara, no he visto. Cabal cabal la mara, no he visto cabal cabal la mara, no he visto. Una propuesta de Corosa Y aprender de todos Si no comer caca No me quites lo que No me puedes dar Si tu hueco estorbo Que estoy tomando el sol Y me haces sombrar Este es el parte de la guerra De la lucha popular Los gorilas al zoológico Y los humanos al poder Yo soy el teco, no te piso.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 demasiado pasado y poco futuro. Eh, morir en soledad día que no quiera. Pues bueno, a propósito del tema, que dice Federico Moyano? Está tremendo. ¿no? no, no lo vamos a repetir ahora, ¿no? No, pasamos el otro tema. A ver qué nos presenta el más tuerzo. Miedo al éxito, es un ejercicio que dice en plena pandemia. Mm es sí, del año 2020, porque no sabemos cuánto siga, eh, pero basada en los decides de un compa que levanta eh, a un grupo de ¿no? un montón de gente, de compas, pues, metidos en un hoyo de la drogadicción y tal, ¿no? A través del ejercicio, y con una serie de, pues, como de frases que de pronto el, el compa les dice a, a sus a sus popillos para levantarles el ánimo para dejar las drogas cámara, enséñales sin miedo es sin miedo al éxito, papi eso, mira chulada échale solo, muñe se machine Cámara, ensenya sin miedo. Es sin miedo, Alexito, papi. Eso, mira. Ula la, chulada. Piense en tu nena, otra vez pa'rriba pa limpio, eso, piensa en tu ex. Piense en tu nena, otra vez pa'rriba pa limpio, eso, piensa en tu ex. ales sin miedo es sin miedo al éxito papi eso ira ulala ulala chale solo muñe Es sin miedo al éxito, papi Eso, mira Ulala, chulada Piensa en tu nena Otra vez, para arriba, limpio eso Piensa en tu ex Piensa en tu nena Otra vez, para arriba, limpio eso Piensa en tu ex Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso, mira Vuela la chulada Es sin miedo al éxito, papi Agarre ese machín Estás escuchando Desde la otra oreja La otra oreja intergaláctica Ya barrio, ya barrio. Eh, Tengo que anunciar eh, del colectivo Somos Lucía que el jueves a las 13 aquí en Mar del Plata, El luro y Mitre con, eh, convocan una marcha hasta tribunales con radio abierta. Llevar flores, cualquier tipo color, dicen ni tercer, 3J, ni una más. Campaña Nacional Somos Lucía. Eh... Bueno, y sin miedo al éxito, papi, nos dice Federico Moyano, que prometió un tema, un estreno, eh, con un cantante maravilloso. Eh, la semana que viene seguramente lo tendremos aquí. Y en este programa no podemos dejar de, de obviar a Bob Dylan, este tipo que cumplió 80 años, ¿no? Y es un referente de la música sobre todo de, de la llamada protesta. Este, en poco menos de dos años, el este trovador de Minnesota eh, se forjó un nombre como cantautor de compromiso político-social. ¿No? En ellos confluyeron varios factores. El auge de la canción folk, el movimiento de los derechos civiles, el rescate y la influencia de artistas eh, como su pareja entonces, ¿no? Sue Cerrotolo. Y después de John Baes, bueno, y tantos que hicieron, sobre todo Bob Dylan y John Baes, ¿no? Que hicieron eh, huella aquí en el en la parte sur del mundo. La escena folk lo, logró antes que cualquiera conectar la sensibilidad de una de una década que desde sus primeros años se anunciaba como especialmente Eh, revuelta, ¿sí? los años 60, fines de los años 60 y vamos a escuchar eh, dos canciones, ¿sí? dos clásicos Like and Rolling Stone, pero para los que estamos eh, y después vamos a escuchar eh, Mr. Tamborine, ¿no? el señor tamborilero pero para los anglofóbicos como yo Vamos a vamos a empezar a cantar con Bob Dylan, Bob Dylan y después la terminamos en español. Homenaje a Bob Dylan, 80 años por la otra oreja. Lots of power time the vessel finds do the time días bien y tiraba centavos a los bendigos no es así te decían cuidado muñeca te vas a caer pensabas que eran bromas que no eran para ti te burlabas de todos los que iban siempre a tu alrededor Ahora ya, ya no gritos más Parece que no estás tan orgullosa ya Que tu próxima comida la consigas solo Sin amendijar escuela muy bien, señorita soledad, pero ahora descubriste que todos te habían usado ahí y seguimos escuchando y celebrando a Bob Dylan este maestro que nos dice Andrea por ejemplo que Dylan y otros son maestros, ¿no? y dice que estaba de más mostrar mis fobias pero, eh, ¿fobia o ignorància Vamos a escuchar ahora al señor tamborilero. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me I'm not sleepy and there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me In the jingle jangle morning I'll come following you Though I know that evening's empire is returned into sand vanished from my head left me blindly here to stand but still not sleeping my weariness amazes me I'm branded on my feet I have no one to meet and the ancient empty streets too dead for dreaming hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. pain hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I'll come following you. toca algo para mí que no tengo sueño ni lugar a dónde ir con tu pandero toca algo para mí al compás de la mañana yo te voy a seguir el imperio de la tarde en arena se tornó de mis manos se escurrió, me ha dejado aquí, tirado y desvelado. Me sorprendo fatigado, pero aún sigo de pie, no sé a quién recurriré. Y mi vieja calle ya no inspira sueños. Señor tamborilero, toca algo para mí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 Son mis manos de papel, ya no siento ni los pies Mas con mis botas de tacón yo me levantaré Y estoy preparado para desaparecer En mi desfile marcharé, bajo tu hechizo bailaré Lo juro me someteré Señor tamborilero Toca algo para mí Que no tengo sueño Ni lugar a donde ir Con tu pandero Toca algo para mí Al compás de la mañana Yo te voy a seguir Y tres o cuatro tonos en la guitarra Hoy, oh, ¿quién no recuerda? ¿Quién no lo ¿Quién no lo asocia? con León Gieco, con Pedro y Pablo, con Miguel y Eugenio. Eh, bien, y así se va nuestro homenaje a Bob Dylan. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? Edu, se termina la otra oreja. Sí, pero no me tenés que gritar. Eh, bien, eh... Bueno, y se termina y recibimos una una versión de hasta siempre. no evita ¿eh? Nuevita. Bueno, a ver, suponete que estamos viajando. ¿Pasamos por la India? No, pero seguimos de largo, ¿no? ¿Vamos a, a Myanmar? ¿A Birmania? Sí. Eh, bajamos por Tailandia. Pasamos por Vietnam, que yo quiero ir a Vietnam, ¿eh? A ver las... Las tumba las tumbas, no, las grutas, los túneles que, bueno, que derrotaron al imperio yanqui, ¿no? Ah, hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo, sí, sí, sí. Bueno, después de Vietnam bajamos hasta Malasia, no vamos a esta Indonesia y paramos en una isla. Una isla famosa, no precisamente por la canción de hasta siempre. Vamos a Bali. ¿Vamos a Bali? Sí ¿Sí? Bien Gracias Río por por acompañarme a Bali Adiós señor Bersuso <ríe> Adiós Río Gracias Lucas Durso por la operación Escuchamos a Benitos Lábanos de Bali Hasta siempre Vente vos segrete, de estilla histórica tu donde el sol de tu brazo. Le puso serola muerte, con mano gloriosa cueca. Sobre la historia cuando todo ha saltado. Se despiertan para verte, aunque se quedará clara de transparencia de cuquerita presencia comandante de Guevara Viene casmando la brisa Soleste primavera para plantar la bandera Hola, soleste souvenir aquí se quedará clara Me extraña de tu querida presencia como de Desde la altura, la verte. la historiaicultura donde el sol de Arturo Le puso serola muerte. Seguilemos hasta la verde. Como juntos aquí seguimos, sigon vida el detective. Hasta siempre comandante. Hasta siempre comandante. Hasta siempre comandante, hasta siempre comandante aquí se quedará clara. No extrañar transparencia, te quiero y comandante, te aquí se quedará clara. No extrañar transparencia, te quiero y Querida presidencia, comandante Che Guevara, aquí se quedará clara. Comandante Che La otra oreja.